Este es un tiempo muy especial donde estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que me acompañen, lo estamos haciendo en el Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad es Josué, capítulo 13. Libro de Josué, capítulo 13. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada. Y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda: todos los territorios de los Filisteos y todos los de los j e s u r e o s desde s i o r que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los c a n a n e o s de los cinco príncipes de los Filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los a b e o s Al sur, toda la tierra de los c a n a n e o s y Meara, que es de los Sidonios hasta a f e k hasta los límites del Amorreo. La tierra de los Giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, Hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta m i s r e f o t n a m a i n todos los i d ó n e o s yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad, a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés. Porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les d i o Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la d i o Moisés siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, Todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, el cual reinó en Esbón hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad, y los territorios de los Gesureos y de los Maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basana hasta Salga. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en a s t a r o t y en Edrei, El cual había quedado del resto de los Rephaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los j e s u r e o s y a los Maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que j e s u r y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de Elios desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Esbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, j a a s a Kademot, Mefaat, k i r y a t a i m Sibma, Saret Zahar, en el monte del Valle, Bet Peor, las laderas del Pisga, Bet Giesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, el cual derrotó a Moisés, y a los príncipes de m a d i a n Evi, Rechem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén, Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue j a z e r y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de r a b á Y desde e s b ó n hasta Ramad Mispa, y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir. Y en el valle, Bet Aramam, Bet Nimra, Sukot y Safón, resto del reino de Seón, rey de e s b ó n el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de s i n e r e t al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También d i o Moisés heredada la media tribu de Manasés. Y f u e para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de Elios f u e desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og rey de Basán, y todas las aldeas de Jair, que están en b a z á n sesenta poblaciones, y la mitad de Galaad y a s t a r o t y Edrei, ciudades del reino de Og en b a z á n para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de Helios, como él les había dicho.